A las 8 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Bueno, me va a ayudar Gabriel Esmalia a atender a los medios de, de Buenos Aires, del país este, y el mundo que quieren hablar este, sobre lo que ha ocurrido en la barría, lamentablemente. ¿eh? Estas notas eh, surgen cuando hay algo este, más, eh, o una cosa grave, digamos, ocurre. ¿eh? Este, el mundo, el país, eh, busca atención... Eh, sobre una ciudad chica como lo es la ciudad de La Barriga, que quedó muy chica el sábado. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Me alegro de verte. <risa> este, porque digo, eh, lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con lo que hablamos el viernes. No, totalmente distinto. Eh, este, ni con lo que hablamos el sábado de la mañana. Este, sí con la lucidez que tuvimos el sábado de no usar este, tu, tu oficina como oficina de línea de noticias, porque si no todavía estaríamos ahí. Este, y no podríamos haber salido. Que lo habíamos programado, uh -huh. ¿sí? eh, Viendo que mi domicilio se encuentra a 100 metros de la colmena. Claro. Entonces, por un tema de cercanía. Uh -huh. La realidad es que desde el lunes las cosas fueron cambiando, sinceramente. Uh -huh. eh, y sobre el viernes y sábado, eh, las cosas cambiaban cada 10 minutos, Jorge. Cada 10 cada minutos la situación era totalmente distinta. Eh, la, Todo, completo, completo. Pero sí hicimos muy bien en no, no hacer base en, en casa así porque no, no, no, te hubieras podido, no hubieras podido salir ni al aire, ni conectar, ni mandar fotos, ni nada por el estilo. Sí, bueno, eh, eh, vamos a charlar de esto porque digo, para nosotros es más allá de que eh, es un privilegio eh, poder hablar de economía desde hace 10 años este, cada, cada semana, tres veces a la semana con Gabriel Smale. Eh, también es un privilegio Tenerlo a él como testigo directo eh, Porque vive a una cuadra de la colmena O sea, nos puede contar todo lo que pasó Antes, durante y después Del recital y además también como testigo directo Porque él fue como espectador Al recital con su familia, digamos no este, O sea Y además eh, Objetivamente, porque es una persona que sigue A los redondos y al Indio Solari Desde que arrancaron, prácticamente este, Digamos, un confeso hincha de boca y eh, seguidor del, del Indio Solar y Eso lo grafica... En a, el día que se muera le voy a poner eso en la... En la, en la una de las cosas que... ¿Eh? Una de las, eh, de las alegrías que me venía dando el recital, que uh -huh. me venía dando el recital, fue poder haber adquirido una, una bandera de Boca y del Indio Junta. Ah, bueno. Entonces, entonces, el día que se muera yo le voy a poner, si estoy vivo, este, confeso hincha de Boca y del Indio Solari. O de lo, de lo redondo, me parece. Es más redondito, sí, redondito sí, que del sí, sí. Indio Solari. Este, como la mayoría de los seguidores de, del Indio Solari. Eh, pero bueno, eh, estaría buenísimo que nos cuentes, primero como vecino... Este, cómo se fue transformando tu vida en, en los últimos días, hasta inclusive hoy, este, y después como espectador, cuál fue la experiencia directa este, de, de haber estado en el recital del Indio Solari con todo lo que se vio, todo lo que se habla, todo lo que se dice y todo lo que se escucha. ¿Qué hay de cierto y qué hay de verdad? ¿Qué no de me mentira, no? Mira la vida como vecino empieza a cambiar a partir de la última semana uh -huh. este, donde ya empiezan a llegar eh, los primeros que llegaron, llegaron hace 15 días 15 días atrás uh -huh. eh, estaban hospedados en Carpa, pero en, en la zona de lo que sería barrio San Vicente todavía más que verlos pasar este, nada eh, como muchos te tocaban timbre para pedirte agua o algo de tomar o de comer, no más que eso uh -huh. Eso yo te diría que pasó entre lunes, martes, miércoles. Hasta ahí la mano venía así. Uh -huh. El jueves ya tuvimos, el por lo menos en mi caso, este, una persona, sinceramente unos chicos de José C. Paz, muy educados, Jorge, muy educados, uh -huh. a pedirme permiso para eh, que en la esquina, en la vereda de mi casa, poner lo que sería un puesto de venta de sándwiches de milanesa, cerveza. Pero... Eh, Este, obviamente que le dijimos que sí pero sabes por qué tomamos la decisión con mi señora uh -huh. porque muy correctos no sé si claro, me entendés claro, claro. ¿Sí? muy muy muy correctos Recordá también jorge que el día de la tormenta uh -huh. este, fue una de las fotos de niño noticia yo amanezco con cinco personas durmiendo en la puerta de mi casa claro, claro. entonces hasta ahí vamos, vamos, vamos con las cosas como son El día que tuvimos que salir al aire por teléfono. El digamos. día que salimos al aire por teléfono. Male no podía salir de su casa porque tenía. Este. Mira, mira, mira. No, de eso quiero hablar después. De, de eso quiero hablar después. No, no, pero digo, ese video es el de línea noticias en ese momento. ¿Qué canal es eso? Canal 9. Canal 9, mira. Eh, como ganado arriba de los camiones. Eso es en línea noticias camiones municipales llevando a la gente. Mira. Con el logo municipal y todo. pero eso, sí. No, no, para... son dos camiones sí. municipales. Cuatro. Un, en realidad, y manejados uno por el Secretario de Seguridad, sí. Eduardo Simón. Eh, bueno, eh... siga, perdón. No, no, no, este, por eso, la, las cosas como son. Y, que, y, y no por mirar la noticia, porque las viví, que quede claro. Uh -huh. En ese mismo momento que estamos saliendo al aire, mi señora llama a la policía, uh -huh. ¿sí? la policía se apersona y sí, sinceramente, sin... Eh, Sin fuerza, sin nada, sin, a, sin apriete, sin nada, Jorge. Uh -huh. Sí, solamente dicen, los chicos acá no pueden estar. Los chicos levantaron campamento y se fueron. Uh -huh. A partir de ahí pude salir de mi casa, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Sí, la noche del jueves al viernes fue una cosa. El viernes, ya durante todo el día... Ah, cortan la calle Avellaneda el día viernes. Uh -huh. ¿Sí? Eh, al cortar el tránsito en la calle Avellaneda se cortan las paralelas. En calle, calle España... Escucha esto, ponen uh -huh. una sola valla Con un muchacho parado uh -huh. Uh -huh. De chusma Claro que fue, fue cuando yo fui a verlo a, a usted Que salimos a caminar por la... Eh, exacto de, Ese día, fue ese jueves día, ese, El jueves sí, exactamente. De chusma voy y le pregunto uh -huh. Dice, ¿Quién te mandó a cortar? Le pregunto yo La producción, me dice Entonces yo me pregunto ¿Qué, la producción tiene la facultad de cortar las calles? Chicos que hacían turnos de 12 horas parados en la esquina y le pagaron 700 pesos. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Para que quede claro, 12 horas parado. Que si los vecinos no lo ayudábamos llevándole algo de comer, llevándole algo de bebida, dejándolo pasar en el baño en muchos casos, ¿sí? ¿qué hacían? Uh -huh. Eso fue el, el, el día que salimos a, a caminar, Jorge, tener, este, y que recorrimos para recorrer qué era lo que se veía y todo lo demás. Exacto, el jueves. El jueves. El viernes ya amanecimos, este, o por lo menos el, en mi caso, eh, ya amanecimos con eh, una, no, perdón, dos carpas en la puerta de casa. Uh -huh, uh -huh. Pero en la vereda, directamente. O sea, cuando me levanto a la mañana me encuentro las dos carpas ahí, salgo a hablar, eh, en uno de los casos eran dos parejitas muy jóvenes, uh -huh. también muy educados, porque le pedí que se corrieran un poquito para, para el costado, y en otro caso era un grupo grande eh, de gente de, también de, del conurbano, uh -huh. ¿sí? también muy educado, a los cuales le pedí sinceramente que lo único que le pedía por favor era que no me usaran la casa de baño, claro. ni que me hicieran el asado arriba de la vereda. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Este, cosas que cumplieron, por eso, las cosas como son. Sí, sí, sí. Y la, las cosas como son. Cosas que cumplieron cuando se larga esa lluvia del día sábado. ¿Sí? Eh, el día del recital, viernes de la noche sábado a la mañana este, viendo que uno de los chicos que había venido, que estaba durmiendo en una carpa tenía dos hijos menores pero menores, menores uh -huh. eh, les, les permito sí, que se, se arrimen a la entrada de mi casa, que tiene un techito uh -huh. este, en eso llegan chicos de Córdoba uh -huh. ¿sí? por eso también la, las cosas como son, me tomaron directamente el portón de casa uh -huh. ¿sí? eh, este... Con lo cual también salgo y les pido por favor que se corran un poquito porque al no poder salir por la puerta, tampoco podía salir por el portón. Claro. Entonces digo, correte un poquito, así yo, sí, muy educados también. Obviamente en eso, en ese contexto, y uno mirando por la ventana o sal, tratando de salir de la casa este, con mis hijos menores, con mi señora, ves todo, Jorge, claro, o sea, claro. ves... La ingesta de alcohol, no tengas ninguna duda. El consumo de droga también la, vi, la viví en... A ver, hubo un momento que te, tuvimos que cerrar las ventanas de casa. Claro, claro. ¿Sí? Por el humo que entraba, imagínense el humo de qué? No era del asado. Sí, sí, sí. El, el, no, no era a chori. No, no era a chori, eh, para que quede claro, ¿sí? Pero, pues la cosa... Y, y cuando te digo, ¿y terminás? Suena feo porque yo lo tengo que aclarar. Digo, yo terminaba negociando, pero ¿qué negociaba? No negocié plata. Yo no le cobré a ninguno. Claro. Pero terminaba negociando esas pequeñas cosas que decir, por favor, no me mies la casa, las cosas, ¿sí? Claro. No me luces de baño en mi casa, claro. ¿sí? Yo te dejo estar, sentate en la calle y haceme el asado en la vereda, en la vereda no, en la calle. Claro. Terminaba negociando eso. Claro. Una cosa de, a ver, Y te, te lo digo como ricotero, pero, mira, yo te, eh, a partir del viernes empecé a tener una frase. Como ricotero, luego de haber viajado un montón de veces a un montón de recitales, mm. pero nunca me tocó de local. Claro, claro. Siempre me tocó de visitante. Siempre me tocó de visitante. Claro. De local es la primera vez, porque es la primera vez que se hace recital acá, es la primera porque estaba a 100 metros, claro. si, distinto por ahí como la vivió la gente de... Sí, yo eh, en mi casa, que eh, estoy... Aquí. La gente de Pueblo Nuevo, ¿sí? Mm. Si, si querés, la, la gente de Mariano Moreno, que, que daba A cien Bueno, metros. yo digo, eh, acá hay una... Yo no, no quiero, no quiero parecer como, como, como, como, como, como un ataque a, a, ni a la organización ni al gobierno municipal. Digo, pero no le funcionó nada, muchachos. No, no, pues, a ver. Eh, yo digo, mi, mi, la casa de mi vida, o sea, la casa donde me crié y donde vive mi madre, que está a la vuelta de la Facultad de Medicina, en la otra punta de la barría. Yo le tuve que decir a un muchacho, loco, no hagas no caca en, el, en, la, en, en, el, en la vereda de la casa. Llego con el auto, el sábado de la mañana había un tipo haciendo caca en la vereda. Digo, flaco, todavía no estaba borracho, no estaba drogado, nada. Estaba recién bajadito el micro. Digo, flaco, mirá, a ver, vení. Abrí el, abrí el baño, pasa. Un baño que hay afuera, digamos, no pasa. Pero viste, digo, expuesto los vecinos. Este, a, a la improvisación de la organización y del gobierno municipal. ¿Por qué digo? Porque dejaron, o sea, que tan organizados iban a estar los micros sobre una avenida, no lo hicieron. Quedaron los micros, la mayoría de los micros, en la rotonda de acceso a la ciudad de La Barría. Y la gente, los que vinieron a La Barría, cruzaron toda la ciudad, toda la ciudad, sin baños, sin servicios, sin atención, sin saber a dónde iban. ...se bajaban caminando en la rotonda de Avenida Emilios y Ruta 226... ...pensando que estaban a la vuelta del, del predio La Colmena. Digo... ...y eso te ocasiona todo lo que pasa después. Una ciudad arrasada, molesta... ...y los vecinos presos en su propia ciudad, digamos, sí. ¿no? El sábado, Jorge... El, el, ...la persona que estaba cortando la calle... ...que si querés era la, la única persona que fue seguridad durante los días de semana... Porque la, es cierto, sí la, la policía pasaba y venía. ¿sí? La policía tenía un tope, pero, para. Un tope físico para no, no, llegar. No, no, no, pero pará, pará. O sea, el, el sábado... Pedían un patrullero y no llegaba nunca, porque no podía pasar el patrullero. El sábado al mediodía, ese chico desaparece porque era de los que iba a estar en el cacheo después. Claro. Y todavía no llegué al recital, Jorge. ¿eh? Sí, sí, sí. Aparecen cuatro policías eh, de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, me pongo a charlar con ellos, eran de la... Ayacucho, si no, se... Ayacucho o no me acuerdo bien. Uh -huh. Este, a los cuales les, los autorizo a ir al baño, uh -huh. ¿sí? porque también quedaban varados ahí en la, en la esquina, claro. pero bueno, está perfecto, no para para. Tres y media de la tarde, uh -huh. me golpean, ¿sí? atiendo, era uno que era oficial, uh -huh. y me dice, nos vamos, tenemos que irnos para allá. ¿Puedo pasar por última vez al baño? Sí, sí, pero ¿cómo que se van? Nos vamos. Llegó la orden, nos tenemos que ir para la zona del, del recital. Es decir uh -huh. que... ¿En la cuadra no queda nadie? No, no queda nadie. No, no, no. De Ayato, toda esta zona, acá no queda ningún policía. Tres nada. y media de la tarde cuando todavía no había empezado la horda de la gente. Tres media de la tarde, antes que llegaran este, la, la horda de la gente. Sí. O sea, A mí me dijeron que solamente uh, había 80 policías. Bueno. Eh, y me cierra el dato, este, me cierra el dato, escuchando los testimonios que escucho por los medios de Buenos Aires, este, de este, colegas, precisamente, eh, que indican que la gente no ve policías bueno eh, tipo 6 de la tarde decidimos con la familia este, ingresar al predio Intent, eh, ingresamos al predio y cuando te vuelvo a decir las cosas como son eh, las cosas como son yo eh, iba, mi señora uh -huh. mis dos hijos adolescentes, 15 y 16 años uh -huh. mi hermano mi hermana, una pareja amiga uh -huh. Y mi hija chiquita sin entrada. Uh -huh. ¿Ok? ¿Estamos bien, no? ¿Cuántos años tiene la Nueve. Lina? Nueve años tiene la Nueve. Sin entrada. Bien. ¿Cacheo? ¿Qué cacheo? No ¿De, qué, ¿De qué me hablan? A mí por lo menos no. A mi hermano sí, por ejemplo. Al otro varón tampoco. O sea, el cacheo fue flojito. Selectivo. Sí. Muy, de, diría, depende de la carita y, y agata. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque recordemos que hubo pirotecnia adentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, esa pasó. Primer tema. Que entraban sin entrada, sí. ¿Sí? Porque después nos ubicamos, y todavía, después te voy a decir dónde nos ubicamos. Eh, decías, eh, escuchabas, eh, flacos que pasaban y decían, al pedo gasté 800 pesos en una entrada. Ah. ¿Sí? Y te estoy hablando a las 6 de la tarde, ¿eh? Sí, sí. No, no, no que se abrieron las puertas después del, como dicen siempre, el tercer, sí, el tercer tema. Tercer no. tema Nosotros nos ubicamos entre las columnas 8 y 12, uh -huh. ¿eh? ah, sobre la derecha. Bien atrás. ¿Sí? A la mitad te diría Jorge, ah, bien, para bien. lo que era el pedido a la mitad. Pregunto. ¿No hay una ley, primero, no hay una ley provincial que prohíbe ven vender bebidas alcohólicas adentro de los shows? ¿Cien sí. pesos el vaso de cerveza? Uh -huh. ¿Grande? Uh -huh. Adentro, ¿eh? Sí, sí. Adentro. Pregunto, no... Se, por ahí estoy... En algún, tengo mala información, pero tenía entendido que había una ley provincial sí. que en, en los, este tipo de espectáculos estaba prohibida la venta de alcohol. Sí. 100 pesos la cerveza, el vaso grande de cerveza. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Seguimos, nos ubicamos, este, en un momento empiezo a levantar a mi nena más chiquita para que empiece a mirar y me empieza a decir, che, papá, ¿qué Para atrás hay muchísima gente. Digo, pero no, no puede ser, tiene que haber más adelante, sí. si el escenario de tiene que haber mucho más gente allá adelante que atrás. No, no, no. Sí. Hay mucha más gente atrás que adelante. Sí. ¡Oh! Entonces ahí uno empieza a sospechar que íbamos a hacer mucho adentro, ¿no? Sí. Bueno. Seguimos, este... medianamente bien ubicados, te voy a decir, sobre un costado, ¿sí? Los baños descontrolados totalmente, ¿Sí? totalmente descontrolados eh, empieza el show como siempre empieza con algunos minutos de demora pero bastante bien este, arranca el show y ya empezamos a notar que algo andaba mal cuando al segundo tema la gente de adelante venía saliendo claro. cosa que es re porque siempre la gente de atrás la que va para adelante claro, claro. ¿Sí? Este, en eso corta el índio del recital Donde cortó el recital y empieza con, con esto que ya está, hay videos por todos lados de las palabras que dijo, uh -huh. se profundiza el tema de gente que viene de adelante hacia atrás. Uh -huh. Y ahí empezamos nosotros, bueno, acá algo está pasando y está pasando algo grave. Y empezamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Qué va a hacer el indio? Eso en es el cuarto tema. ¿En el tercer tema? En el tercer tema. En el tercer tema. Pero ya una, una discusión familiar de decir, ¿qué hacemos? Porque además, lo que, eh, yo creo que hubiese sido una decisión... Eh, o sea, el del, si el indio llegaba a suspender el recital, Jorge, no, no, no, hubiera sido no, una masacre. Una masacre. Escandaloso. Es una masacre. Una masacre. O sea, estaríamos de yo, cualquier yo, otras cosas. Vos sabés, sabés que yo no fui al recital y no iba, porque una estrategia de trabajo era estar fuera del recital, este, digo, no haberme equivocado, eh, fuera del recital para cubrir... Todo lo que se cubrió, digamos, y se mostró y se seguiría mostrando en el transcurso de estos días a través de la línea de noticias. Pero digo, eh, escuchaba desde... Me quedé en mi casa trabajando, que estoy muy lejos del recital, y escuchaba a la perfección este, todo. Eh, escuché el silencio. Digo, ¿Qué pasó? Bueno. Este, el silencio cuando para el indio, por primera vez. Este, yo diciendo con usted, para mí fue el, el, entre el cuarto y el quinto tema. ¿no? Bueno, por ahí, al, al este, principio porque iba tomando nota. Sí, digo, sí, este, al principio. Creo. Este, y después, cada silencio que había cuando el tipo paraba entre canción y canción. Ahí está. Y era, era un silencio eh, tremendo. Eh, digo, yo yo eh, creo porque que se escuchaba eh, el volumen del sonido sí. y de la gente. ¿Vos no sabés cómo se... Antes de que arranque el indio, este, ¿cómo se escuchaba la gente a 50 cuadras del, del recital? Impresionante. Yo impresionante. Creo que el indio se dio cuenta de lo que pasó abajo. Sí. sí, sí. Y eso, eso y... Esos silencios entre, entre tema y tema creo que estaban cambiando la lista en el momento. Sí, sí. Porque aquellos que hemos ido a algún que otro recital, sí. el recital que dio Noé la Barría el sábado, el indio, fue un recital malo. Horrible. El peor, el, dicen lo, lo, lo, toda no, la no. el peor de todos los... El, el, de, de, lo que yo tengo, de, de todo lo que he ido y he ido a muchos, hmm. el peor. Sí. Y, pero además, Jorge, lo hablábamos ahí con algunos que eh, peinamos canas. ¿sí? Yo sí. estaba cerca de una, de una persona de Ensenada sí. que también peinaba canas. Y, no, y nos mirábamos y en un momento nos ponemos a charlar. No levantó el show en ningún momento. No, no, Fue un, un show rechato. Temas lentos. Uh -huh. Temas lentos, Jorge, uh -huh. todos. No levantó, no hizo prácticamente saltar a la gente, no la hizo prácticamente bailar. Pero yo creo porque sabía lo que estaba pasando abajo. Sí, yo creo que el indio sabía que había una persona fallecida. Este... Entonces, como sabía, y, y los silencios se daban porque estaban eligiendo los temas. Claro, claro. Lo, lo fueron cambiando sobre la pata. Sobre la pata. Bien. Me, dijo, me dijo Martín Ferrari, un tipo también que ha ido a muchos recitales y que, que es periodista de, de rock. Me dijo, se lo vio después del primer eh, bache que hacen el, a partir del cuarto tema. Este... Eh, el indio solari dice se lo vio sacado o sea, estaba ido sí, entraba sí, mal a, a los sí, temas sí, sí. el guitarrista dice mira lo fundamentalista es, es una banda que suena perfecta este es como siempre es como si estuvieras escuchando un disco es perfecta la banda nadie erra nada es todo toda una sincronización todo perfecto el guitarrista traba mal la batería entraba mal dice el, el indio estaba estaba mal se equivocó en las letras eh, este, sí. o sea A partir de ese silencio en donde fallece esta persona, y que creo que Solari se da cuenta cuando él, él dice, eh, ahí te están pisando a una persona, sí. este, eh, yo creo que el tipo ahí eh, ya está, se fue. Eh, en realidad lo que quería era decirle, bueno, muchachos, así nos seguimos, me toqué a mi casa, eh, u... váyanse a sus casas, bla, bla, bla. Eh, digo, y yo te juro por Dios que temblaba, tenía unos nervios, estábamos con mi mujer. Tenía unos nervios porque digo, por favor que no suspenda el recital, por favor que siga tocando hasta mañana. Este, porque si el tipo suspendía el recital, un montón de gente que estaba enardecida por alcohol, drogas o, o, o sacada, este, iba a tener que cruzar a la inversa toda la ciudad para irse a los micros, iba a ser un desastre. Pero, pero, además de eso, todavía, ¿todavía no saliste. Claro, y no saliste No saliste Porque ahora te cuento la salida eh, Sí, en un momento el indio Tira una frase como diciendo ah, bueno. Yo no quiero más de esto Esto así a mí ya no me gusta sí. ¿Sí? Como O sea, dio a entender muchas cosas Una frase muy cortita ¿Sí? Pero bueno, lo dio a entender sí. Termina el recital ¿Sí? ¿Viste? Bueno, buenísimo Terminó Tenemos que salir ¿Sí? ¿Vamos a salir? Muchachos Entramos por seis puertas Y nos sacaron a las seis puertas por una de las calles de Los Robles, por favor. Claro, claro. No sé de quién fue la decisión. No sé si fue de la gente de la municipalidad o la barría, si fue de la gente de la productora. ¿Cómo me vas a sacar por una calle sola del barrio de Los Robles, que son finitas? Las seis puertas con todo el campo lleno. No avanzaba, Jorge, no avanzaba. Gente que se desmayaba, crisis de nervios en esa salida. Una locura. Y donde la mayoría, inclusive, no sabía para dónde ir. Che, si seguimos acá derecho, ¿viste? Si seguimos acá derecho, vamos para, para la avenida Avellaneda. Le digo, no, flaco, si seguís acá derecho, ¿sí? te vas a encontrar con un alambrado. Claro. ¿viste? ¿Vos sabés lo que me pasó? Estaba en el hospital, este, bueno, ya cuando había terminado el recital y todo, viene una chica, muy jovencita, una piba muy jovencita, muy educada, mm. este, que había llegado en, en, en una combi o la barría en la puerta del hospital me dice ¿a cuántas cuadras estoy del monumento a la vaca? ¡No! Ja. El de Ituzangoya, Avellaneda. Le digo, mirá, flaca, estás en la otra punta, le digo, caminaste como 40 cuadras al pedo, le digo. Este, más o menos le expliqué, pero le digo, mirá, agarrá por acá, le hice ir por Alcina, derecho, este, y andá buscando, le digo, andá buscando referencias, gente de acá que te vayan orientando, le digo, así no te perdés más. Pero seguramente esa chica llegó dos horas después, tres horas después, porque Avellaneda, o sea, el, el, el se, bueno, San Vicente y, era imposible. Y de seguramente cruzar, el ¿viste? micro o la combi. La dejó. La dejó, obviamente. ¿Viste? La dejó. Como muchos de los pibes que están allá. Mirá, oyentes al 1562-1866, eh, acá, ahora los vamos a leer, ¿eh? todos los, este, eh... a, a todos los mensajes que nos están llegando a través del... De, de WhatsApp este, y de mensajes de texto. Bueno, eh, estoy tratando de.. Para que todos entiendan, desde, el, desde la colmena, uh -huh. desde la entrada de la colmena a mi casa hay seis cuadras. Uh -huh. ¿Sabes a qué hora llegué a mi casa? ¿A qué hora? Dos y media de la mañana. Y no porque me quedé. Uh -huh. Sino porque lo que fue la salida. Por lo que fue la salida. Claro, además, ibas con tu hija, con tu mujer. Sí, sí, se... pero, pero igual, pero sí, pero igual, te, te puedo decir, o sea, uh -huh. yo, a ver, el, el, así como me felicito, uh -huh. ¿sí? vamos a llamarlo así, por el lugar donde elegí meterme a, a, adentro, uh -huh. ¿sí? me equivoqué con la salida. Yo pensando uh -huh. que la salida iba a ser una salida rápida por varias calles y todo lo demás. Uh -huh. Te vuelvo a decir, Jorge, nos mandaron por una. Claro. Chiquitita. Uh -huh. Sí, igual. Sí, la, la verdad, este, no, no entiendo qué es lo que pasó. Yo no puedo... Digo, porque nunca una producción del Indio Solari... Eh, a ver, los Peucovich están trabajando con el Indio desde el 2005. Nunca erraron tanto. ¿Qué pasó? La verdad que no entiendo qué pasó. Digo, porque es básico que tenés que abrir más puertas para salir que para entrar. Es básico. No le pasó ni a Ricky Martin. Digo, no, no, no, no. <risa> digo, pero es básico que la gente cuando sale, sale. Este... Y tiene que salir más rápido. Ya, mientras avanzábamos... ¿Usted vio la imagen del dron? Sí. ¿Qué le pasó cuando vio eso? No lo no podía creer. Y, y segundo, lo que yo no podía creer que yo hubiera estado ahí. Bueno. Usted, eh, digo, eh, por favor, entren a Línea Noticias y vean las imágenes del dron. Hay dos videos. Do, dos videos, exacto. Hay dos videos. Uno a las 7 y media de la tarde y otro a las nueve y media. Mírenlo. O sea, se van a dar cuenta de lo que fue. Es tremendo. Es el gran trabajo de Willy y de Vicente para el Línea Noticias. Sí, este... Yo, veíamos el, el dron y yo le decía a los chicos que estaban conmigo, es, es, eso que está filmando, saluden que eso que está filmando por ahí, salimos nosotros porque va a ser en el Línea Noticias. Sí, sí. Este... En el medio de la salida, que uh -huh. avanzabas un metro y, no av y te quedabas quieto diez minutos para avanzar otro metro más. Uh -huh. sí. Uh -huh. Obviamente, empujones, ahogos, todo lo que se les ocurra. ¿sí? Uh -huh. En eso, alguien grita, hay muertos en Olavarría. Uh -huh. No digo la cantidad porque después se habló de un montón de... ¿no? Pero empieza a decir... Se sigue hablando todavía. Se sigue hablando, se sigue hablando En eso, nos miramos con mi señora y decimos, bueno, esto sí, eh, está complicado. Logramos descongestionar, este, obviamente... Eh, el grupo con el que yo iba se desmembra en, en ahí eh, sí, porque algunos nos empujaban otros nos mandaban para atrás, unos se frenaban otros no eh, llegamos como pudimos, bueno, nos reencontramos gracias a Dios todos, todos felices empezamos a entrar a la página de internet y, y empiezan a, a caer los mensajes los saludos este, las preguntas y todo, y ahí donde ya no, nos enteramos y, este, de lo que había pasado A partir de ahí yo tampoco voy a hacer juicio de valor. No le saco la responsabilidad a los productores para nada, pero tampoco se lo saco al municipio. Porque, si lo, como están diciendo ahora, era el exceso de gente, porque había más gente de la correcta, hasta unos meses atrás, Jorge, unos meses atrás, el municipio... ¿No clausuró y le puso multas? Por ejemplo, a donde estamos saliendo nosotros, al baile de la sociedad de fomento Pueblo Nuevo, uh -huh. por exceso de gente adentro. Sí. ¿Y a los bolechos de la barría por exceso de gente adentro? Sí. Bueno, que esa es, la gran, esa, a ver, esa es la gran calentura que hay. Digo, eh, los vecinos de Olavarría, me acaba de desenchufar la computadora, ¿vale? sí, sí, los vecinos de Olavarría, le digo, eh, se lo dijeron al intendente en el gabinete itinerante de eh, San Vicente en el Club Ferro. Este, y lamentablemente el gobierno municipal no atendió. Bien, mire, yo le, eh, recién se lo decía a los colegas de La Nación más en televisión, el canal del diario La Nación, eh, porque precisamente eh, pasaban eh, el video del presidente Macri hablando sobre lo que pasó en la barría, y Macri diciendo esto pasa cuando no se respetan las normas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eh, pero el Estado es el que tiene que hacer cumplir las normas. El, el que tiene que controlarlas. El que las tiene que controlar. El Estado... Este, nacional, provincial y municipal, para eso están, debe controlar y hacer la aplicación de las normas. Correctamente como la ha hecho este, en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo por exceso de personas, pero no la ha hecho en esto. Y en realidad, en ese gabinete itinerante, una persona le dijo a Gali, este, entonces, entonces señor, usted le ha dejado las llaves de la ciudad a la producción del espectáculo del Indio Solari, este, y harán lo que quieran. Se lo dijo hace un mes atrás. Yo... Un mes atrás, eh, un vecino que no sé ni, qué, ni cómo se llama ni quién es, este, no es político, no es periodista, nada, un vecino, un tipo que vive en San Vicente, eh, se lo dijo a Gali. Y la verdad, eso fue lo que pasó. Y la verdad, le digo, lo que le decía la gente de la Nación Más, me dolió en el alma como la barriense, me duele en el alma como la barriense, la ausencia del Estado Municipal porque hasta antes de que se abran las puertas de la colmena, el intendente estaba recorriendo los medios del país diciendo que eran todos bienvenidos, y cuando se armó este despelote, el domingo los cargaron en camiones municipales y los tiraron por la ruta. Una vergüenza. Una vergüenza, me da vergüenza, como la barriense, lo que los camiones de la Municipalidad de la Barria lleven de la peor forma, así nada, a gente que era bienvenida hasta antes del recital. Y, y, y camiones de la Municipalidad de la Barria... No porque nosotros sepamos que los camiones eran de la municipalidad. Dice en la puerta. Está en la puerta con el logo. Claro. Está en la puerta con el logo. Que, que además nosotros sabemos que son municipales. Pero, pero, pero, o sea, ¿por porque no es? ese camión pasa todos los días por la puerta de mi casa. Pero, o sea, yo lo conozco. Pero, mi y cu cuando veníamos diciendo... Eh, además hay una forma fácil de saberlo. le mira la patente en la foto, la ponés en Arba y ya está, ¿viste? Pero, Jorge, <risa> se dijo, y, se dijo y, cuando, y, y a mí me hicieron el timbreo. Claro. ¿Sí? Digo, ¿tienen prevista la salida? Porque miren lo que pasó en Tandil, lo que pasó en Gualeguaychú, que decíamos? El intendente no. terminó poniendo combis y tráfico eh, y colectivo para que la gente se fuera. ¡Pero, Pero no camiones, muchachos! El lunes, en la conferencia de prensa, el lunes pasado, hace una semana, en la conferencia de prensa que, que dieron, Gali y los hermanos Peuskovic dijeron que estaba prevista, eh, que, eh, que ya está arreglado y le está previsto, porque se lo preguntaron los periodistas de Olavarría, Este tema de que la gente que iba a quedar varada en Olavarría se iba a tener traslado este, a, a su lugar de origen. Está todo previsto. Muchachos, son unos charlatanes. Son unos charlatanes. Debo decirlo porque nos mintieron en la cara, este, nos dijeron todo lo que queríamos escuchar y después no hicieron nada. El operativo de tránsito de ingreso de colectivos y de combis y de autos fracasó. Fue un desastre. Un desastre. Pero debo decirlo... Este, lamentablemente, porque lo venimos diciendo desde el sábado, eh, cuando ya directamente el olavarriense no podía usar las calles, no podía cruzar, porque los colectivos estacionaban donde podían. El colectivero no viene a Olavarría y sabe dónde puede estacionar, por dónde puede circular. Los llevaban y los guiaban y los estacionaron donde quisieron. La mayoría de los micros, hay una foto que nosotros publicamos el sábado, Tomada desde el puente de la de Avenida Emiliosi y 226, que es reveladora. O sea, hay cientos de micros en la rotonda que abrieron la puerta del colectivo y la gente, ese mar de gente, fue caminando hasta la Colmena, cruzó la ciudad de punta a punta. Todo lo contrario a lo que habían dicho que iban a hacer. Right. Dijeron que iban a tener mil policías, mil policías. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? La verdad, ¿dónde estaban? ¿Dónde están los patrulleros que iban a llegar? ¿Dónde estaban? ¿Quién los vio? Por favor, que alguien me diga si los vio. O estaban de civil, con la remera del indio. ¿Cómo era? O sea, no vendan humo, loco. No vendan humo. Están para que las cosas no pasen. Y la previsión no existió. Y es mentira que, que, que no sabían que iba a venir mucha gente. Es mentira si la misma producción filtra el dato que había ciento y pico mil de entradas vendidas cuatro días antes. Por internet. Entonces, muchachos, no somos tontos, digamos. Uno agarra lo que se dijo en los últimos días, en declaraciones periodísticas, y te hablo del último mes, por parte de quienes han sido este, voceros de difusión del, de, del que ahora es un evento privado, este, porque ahora, ahora aparece ahora, la conferencia de prensa del intendente ayer, Dijo que esto era un evento privado. Pero hasta antes del recital, el intendente andaba recorriendo los medios de comunicación, difundiendo, divulgando. Este, la página de la municipalidad tiene un micrositio. La página de la municipalidad hizo una aplicación sobre el tema del recital del indio. ¿O no lo vio nadie? ¿No lo vio nadie? ¿Cómo no lo van a ver? Lo vimos todos y todos este, apoyamos... Este, esta iniciativa de que el indio era bienvenido a la barría, después de lo que había pasado, después de 20 años este, pero siempre hubo gente que decía, cuidado no cuidado a la fobia ricotera a la fobia esa de no, que me van a venir, que me van a destrozar que me...". a que iba a pasar lo que pasó la gente no quería que le, le meen y, y le hagan caca en la puerta de la casa, la basura que te quedó después la gente no quería que le dejen la basura y la mugre que le dejaron La, la gente no quería estar preso dentro de su casa, la gente quería que sean las cosas bien organizadas. Y falló todo, falló todo. Mire, falló hasta lo que hasta lo que elogiaron, hasta el servicio sanitario. Porque hubo dificultades con las ambulancias, hubo dificultades con los traslados, no me lo contaron. Estábamos todos los medios en la puerta del hospital después del recital. Y digo, gracias a Dios, gracias a Dios, fueron dos personas fallecidas y los heridos fueron todos heridos, la mayoría leves. Gracias a Dios. Pues si no estamos hablando de otra cosa. Estamos sí. hablando de otra cosa. Sí, sí, Entonces, lamentablemente, hoy me encantaría haber eh, empezado el programa diciendo la gran fiesta del fin de semana, que salió todo bien, que tenían todo previsto, este, que, que Olavarría está en los medios por la gran fiesta del Indio Solari, y, y tenemos que hablar de esto lamentablemente, este, lo lamento muchísimo, ¿eh? lo lamento muchísimo, pero también este, me, me encantaría como la barriense este, que si la investigación judicial vaya adelante para saber por qué se murieron esas dos personas, esos dos tipos por qué se murieron, se sepa y pongan... que nada se tape y que ponga a quienes corresponde en, en la vista de la justicia, a quienes corresponde que asigne bien las responsabilidades, y listo, y se terminó. Se hizo, eh, no somos expertos en el tema, ni mucho menos, pero a ojo solamente le decimos, yo no le saco la responsabilidad a ninguno. ¿sí? No sé si son responsables o no. No sé, pero no los limpio de la responsabilidad, por lo menos hasta que se investigue. Eso es lo que estoy queriendo decir. Bien. Que se hagan cargo. quiere toque. Bueno, eh, bueno. Eh, Jorge, buen día. Soy Alejandro, de Radio Rauch. Bueno, Alejandro, lamento mucho. A ver, mensajes. Eh, ¿Con qué criterio bromatología el municipio va a controlar los negocios si vendían alcohol y comida en todas las esquinas y a cualquier hora? Mensaje de oye. ¡Para, para, para! Sí. Acá, Jorge, acá, nosotros el día, ¿cuándo fue? En la columna del día miércoles. Sí. Que, que hablábamos que el guiso... ¿Te acordás del guiso de lentejas? Sí. El chorizo, la pomarola Eso no lo controló nadie. ¿eh? no lo controló nadie, nadie. Para lo único que les importó al Estado Municipal eh, fue sacarle entre 4 y 8 lucas a todos los puesteros. Y la calentura que tienen los puesteros, porque los mandaron contra el predio, de Avellaneda con el lado del, del predio, contra la pared, digamos, de madera que había, que, que limitaba la colmena, los mandaron contra ahí, este, y adelante le dejaron poner carpas, no vendieron nada, nada, nada, no vendieron nada. Y le pagaron entre 4 y 8 lucas para... Este, para poner el puestito, ¿eh? el gazebo con, con la NAFE. Eh, más mensajes de oyentes, al 1562-1866, eh, que es la línea de, de WhatsApp. Eh, eh, a ver, tenía acá por uno, uno, un oyente que, le había, que me mandó un video, mira, dice, buen día Jorge, soy vecino de Esmale y lo entiendo, dejé que estuvieran días autos en la entrada y en la vereda de casa y me cagaron y me mearon todo disculpen la, lo escatológico del vocabulario ¿eh? hoy el barrio es lamentable la mugre, dos chicos se drogaron adelante mío en la puerta de mi casa y dentro de todo fuimos tolerantes no nos quedó otra por la cantidad de gente ¿eh? y nos manda un video de lo que es San Vicente y me parece que... ¿esto es en su casa? A ver. Ahí, ¿Esa no es su casa? Me parece que es vecino vecino. vecino ¿eh? Es vecino vecino. Sí, es, vecino, sí, sí, vecino. Es, casa. Es, es vecino vecino el amigo. Sí, sí. Bueno, este, gracias por el mensaje amigo y por el video. Eh, pero bueno, de esto es lo que estamos hablando. Eh, y de esto es la calentura que hay. Eh, dice, es verdad una familia amiga de Mar del Plata nos dijo el viernes Este, Olavarría es una, una ciudad liberada a la droga, al alcohol y al sexo Nos ponen acá sí, no, ¿eh? no, no, nos liberaron, A nosotros nos liberaron a la zona Bueno, el sexo es, es lindo que... Pero digo la... <risa> la droga y el alcohol <risa> Jorge, ¿no te parece que la gente también es responsable de sus actos? Eh, vinieron a dedo, sin carpa, sin entrada, sin nada Y ahora quieren volver en colectivo Dice Maru a través del 1562-1866 No, Sí, está bien que es responsable de sus actos, pero si te molestan, este, no le pongas camiones. Decirle, flaco, volvete a dedo. Sí. Muchos se volvieron a dedo. ¿eh? Sí, a... Mirá, yo todavía no he publicado, por pues la verdad, porque no, no, no, no da el físico, no he publicado la cantidad de fotos que hemos recibido de gente caminando por la ruta. Ayer en la Ruta 3. Las fotos, todavía tengo un video este, que filman una persona de Olavarría que volvía de Buenos Aires a Olavarría, lo que era la caravana de, de autos en la Ruta 3. Pero, a ver, de a dos venían en la, en la ruta, sobre la ruta y sobre la banquina. Un caos, un caos, ¿eh? Sí, sí, por eso. O sea, este, eh... Que digamos que salió bien porque no hubo este, grandes problemas, digamos. ¿no? Pero colectivo, colectivo, colectivo, auto, auto, auto, colectivo... Tremendo, debe ser estresante haber viajado. Después se voy a tres que lo tengo con el teléfono. Pero bueno, eso es este, lo que se vivió como vecino y lo que se vivió adentro y afuera de, de la colmena, del periodo de la colmena. Bueno, bien, este, ahora va a haber explicaciones que dar. Muchas explicaciones eh, que dar. Y espero, a, que den, eh, que son, espero que las den. A los que son oyentes de hace años. Muchos años de, de nosotros, Jorge. Uh -huh. Sepan disculpar, es eh, la primera vez que no hago una columna de economía, pero a su vez también es la primera vez que hablo de un gobierno municipal, sea del color que sea. Exactamente. Gabriel, gracias. Después lo seguimos. ¿eh? Este, ¿Eh? Se nos fue el tiempo. <risa> no, me lo nos vemos. Eh, nos vemos. Gracias. Gabriel Esmale en, Gabriel Esmale en, en Línea Noticias.